Muy bien, buenas tardes, aquí esperando que se nos venga Tlaloc y nos suelte la lluvia Si se puede, al cabo no importa, ya tenemos botitas para el... Sí, impermeables, para impermeables, para tecnología Para cuando andamos en, en, en la moto, porque bueno, llegaba uno muy seco acá este, del cuerpo Pero los pies empapados, por uh -huh. eso se enferma uno Sí, sí Ya estamos aquí maestros, estamos contentos, un programa más Martes, ya casi se termina agosto Y pues todos contentos porque por fin pudo venir nuestro gran invitado. Sí. Sí, todos son grandes invitados, pero en especial cuando, cuando traemos gente que, que con la que hemos desarrollado como un, un vínculo más allá de, de solamente conocernos por una actividad, pues se siente más bonito. Así gracias, que. Gracias, muchas gracias. Mi buen Fer. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. Esperemos gracias. que los millones de fans nos estén viendo, Ojalá. escuchando. No, no escriban porque está mi esposa viendo. Lo ¿eh? <risa> no, me va a espantar el ganado ella. Ay, no, bueno. No, muchísimas gracias, Fer, que, que no, ya agendaste y que Al ya contrario. pudiste estar con nosotros. Aquí estamos ya de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Te de traemos regreso. algunas preguntas. Fíjate que eh, cuando tocamos este tema de, de, de la podología, tiene que ver con estar bien plantado en la tierra. Los seres humanos, pues tenemos, somos como una estrella de cinco picos. A veces, no, si lo analizamos pues realmente sí, pues sí. somos un, como el hombre del Vitruvio. de sí. Bueno, ahorita se me olvidó el nombre del, <risa> del científico. De... Sí. Entonces, lo el, el importante, lo que tenemos nosotros, es el contacto con, con la madre tierra son los pies. a veces Y es muy común que es a lo que menos le hacemos caso. Y es fundamental. Sí, de hecho, en, en, sobre todo en Occidente. Somos muy afectos a traerlos siempre tapados y a veces con materiales de dudosa calidad. Eh, hay, hay lugares, como los países escandinavos, esta información la tenemos ahora recién que Mariana está en Suecia. Allí es muy común que por las condiciones de los países, la gente generalmente anda sin, sin zapatos dentro de las casas. Uh -huh. Entonces eso genera, me supongo, que otro, otro tipo de posición o otro tipo de malestares o no patologías de los pies en ellos al traer el pie libre. Bueno, eso yo no lo sé. Eso ahorita me lo va a contestar Fernando. Entonces, gran parte del, del tiempo ellos andan sin zapatos porque ellos desarrollaron esa forma a raíz de que hay llueve muy constante o está nevando. Entonces, si tú llegas con los pies todos llenos de nieve y te metes a la casa, va a ser un cochinero, ¿no? Oye, aparte porque de muchos de los pisos allá son duela. Ajá. Entonces, por la cuestión de la temperatura y todo Ajá. eso. Entonces, eh, el, el hecho de que ellos pues traen el pie pues, libre, ¿no? Andan pisando. Entonces, eh, yo me supongo que tienen otras características, estoy suponiendo, ¿no? Que tienen otras características en los pies respecto, respecto de nosotros, que vivimos en unos climas, climas semitropicales o tropicales y generalmente tenemos la costumbre de traer los pies cerrados. ¿Es correcto? Sí, pues empiezan a crear este, anticuerpos en los pies o en este caso pues empiezan a adaptar al entorno que, que hay en ellos es adaptación, todo más que nada la adaptación y volvemos a lo mismo, el pie está adaptado para que esté libre Sí ¿Entonces es mejor? Eh, en, dependiendo dónde estemos A ver Aquí en la ciudad no, no creo que podamos traerlo Porque aquí ya es puro pavimento. Exacto. Ah, no. La te temperatura. Es no, Y el pie no creo que se adapte a esas no. circunstancias. A, la, al, a las partes de allá que hay mucha humedad, se empiezan a adaptar. tiene una mejor adaptación. Uh -huh. Aquí no, aquí aparte están vidrios, pier. Sí. O sea. Oye, como no la gente que, que luego cuando llueve, perdón que te interrumpa, que, que nos ha tocado gente que ver que se quitan los zapatos para que no se mojen sus zapatos y luego van descalzos, qué peligroso eso, esa parte, ¿no? Sí, eh, el encajarse a algo, por el tipo de ahorita de tanta suciedad, eh, nuestros pies guardan mucha humedad. Uh -huh. Ese es un estado donde es fácil de que prevalezca muchas hongos. Sí, es cierto. Eh, ahorita hay mucho, este, se da mucho lo del papiloma. Nosotros uh -huh. lo conocemos como papiloma. Uh -huh. Es un genotipo del papiloma humano. La uh -huh. diferencia es que este no es cancerígeno. Y se transmite por. este, en zonas húmedas. Uh -huh. eh, es más fácil adquirirlo si nos quitamos el, el, el zapato y andamos en la calle pisando, sí que es más factible que esté por todo el entorno que hay, toda la suciedad, smog, o sea tantas bacterias que hay ahí en, en el agua sí. en la ciudad, nada que ver los entornos que comentaba sí, que sí. el maestro, o sea es muy muy diferente, muy, mucho muy diferente a los entornos que hay eh, en lugares como bosques, sí. al de la ciudad, uh -huh. mucho, muy diferente. En la playa sin problema, podemos andar. Sí. Claro. Oye, pero ¿y por ejemplo si en tu casa llegas, te quitas los zapatos y, y te gusta andar <coughs> descalzo? Perfecto, ¿Eso sin sí problema. Está bien? Sí, sí, sí, sí. Siempre y cuando llevan higiene. Ah, no, ah, sí, claro. Sí, claro. Que barras y trapés debe ser. Sí, porque si es, ¿no? está todo <risa> cochino. Es correcto, sí, no, no. Va a estar peor. Pero es bueno, okay. de hecho hay, hay lugares, empresas en Japón donde los ejecutivos o sea, de alto rango uh -huh. tienen espacios donde hay áreas verdes sí. y caminan, caminan, les dan 15-20 minutos para que estén caminando, para poder relajarse, el estar en contacto como lo dijo con bueno, la madre mamá. no, no, es una chulada, es una chulada, sí agarras energías buenas, liberas toda la energía que Lucha. normalmente estamos agarrando de los aparatos electrónicos, aquí en la ciudad ahorita ya lo estamos viendo, son superficies planas todas, sí. todas, uh -huh. entonces ya hay ciertos puntos que normalmente ya no estamos tocando, Ajá. entonces Todos de con... repente sientes un, un apoyo en ciertas partes donde ay, duele mucho, ya andas desmayando, ¿Por qué? porque ya no, están, ya no los estamos tocando, no hay, no hay una presión, Es bueno también caminar en superficies, este, que no sean planas, sí. empedrados. Uh -huh. eh, también hay hay otras, en, eh, en, también en aquellas partes China, Japón, hay unas, hay un cuarto donde también es, tienen empedrado para caminar y eso está estimulando eh, nervios que no normalmente no se tocan puntos y eso los ayuda a liberar presión. Oye, Fer, y yo me voy entonces al lado. Cuando tú llegas eh, como paciente a, a contigo, yo llegué como paciente. ¿Y qué pasa con esos pies que son tan sensibles que apenas los vas a tocar y ya se están muriendo de risa? ¿O que sienten dolor al momento en que tú comienzas a manipularlos? Sí, el umbral. Sí. En el caso del umbral, el dolor sí es importante. Y ahí pues, hay que, aquí hay que manejar la psicología sí. también. Hay que entretener un poquito la mente. Uh -huh. Y tocar ciertos puntos, eh, los que son muy sensibles, de no, no tocarlos. Uh -huh. Como okay. la empeina. Y hay que empezar a tocar puntos de apoyo desde la empeina porque la planta si sí, es mucho más sensible. Más pues sencilla. es que ahí es donde todas las terminales están... Yo ahí. Ya entendí por qué tienes una pantalla en el consultorio. Es correcto. <risas> Que se entretengan ahí un ratito Ay Fer, oye y yéndonos un poquito más hacia el pasado ¿Qué es lo que te hizo a ti? ¿Qué te llamó la atención el, el estudiar para ser podólogo? ¿O llegó así como? No, no llegó así, este Llegó a salvar mi vida, literal ¿Ah sí? Literal, llegó a salvar mi vida Yo es... estaba pasando un momento muy muy difícil en mi vida uh -huh. Andaba muy muy mal uh -huh y salvó mi vida, salvó literal mi vida, este, mi cuñado, mi, su mamá, uh -huh. fueron parte fundamental en, en esto, que fueron los que confiaron en mí, eh, ya hubo, hubo un tiempo donde ya personas, allegadas, familias, no confiaban en mí, ocasionado por mis acciones, uh -huh. Uh -huh. Okay. Eh, nada que reprocharles, al contrario, también eso me hizo... Valerme lo que soy, formarme, forjarme. Pero esto fue lo que me llegó a la apología. Me invitan a, a pertenecer al equipo de ellos. Uh -huh. Me rescatan de un hoyo en el cual yo estaba. Y el empezar a ver que yo le hacía un bien a la gente cambió toda mi perspectiva de, de la vida, uh -huh. así literal. Y por consecuencia amo mi trabajo. Porque me da una segunda oportunidad de vivir. Aparte, siento yo que le hago un bien a la gente. Y lo haces muy bien. Y es, no, no, es una sensación que no se puede este, describir. Cuando te bendicen. Uh -huh. Dices tú, oye, antes me maldecían. ¿no? Me están bendiciendo. <risa> <risa> sí. Literal, sí, o sea, sí. no, no, no. Son sentimientos mucho, muy diferentes. Y, y eso fue. Uh -huh. Y el superarme porque también por ahí hay una persona que le debo, que le decía a, a la que había sido mi, mi expareja, uh -huh. me decía que yo de ser un simple, un simple chalán uh -huh. no iba a pasar de albañil, y no digo que sea discriminar, es, una, no, es claro un trabajo no. noblísimo, muy buen trabajo, mucha gente piensa que es nomás de fuerza, no hay mucha inteligencia sí. en el trabajo, sí. Pero ella lo decía de una forma muy des despectiva. despectiva. Uh -huh. Y eso me ayudó a superarme, a demostrar a la gente, callar bocas con hechos. Y pues fue parte de lo que llegué aquí a la apología y amo la apología, amo bueno, mi trabajo. Yo no sabía esa parte. No. <risa> ya, ya recordé Leonardo da Vinci, cómo se me fue a ah, no, sí. del hombre del Vetruvio. Fíjate, ahorita me hice recordar eh, porque muchas personas le dan una, no, una connotación muy, muy importante a los pies, tan es así que ahorita me, me estaba acordando una simbología de, en el caso del Nazareno, de Jesús. Se supone que él, él da un acto de humildad a lavarle los pies a las personas. El primer podólogo que existió en la humanidad. Porque ahí se supone que, que pues, nadie, le, para que veas cómo. Ninguneamos la parte más fundamental que está en contacto con la naturaleza, que son los pies. Es correcto. Y ahí nos da, da un símbolo, ¿no? <tose> oh, Je Je Jesús hizo muchas cosas. Antes la cruz se veía que era la, la, la humillación más grande. Sí. Hasta que se postró él en ella. Exacto. Y es un signo chulada. Sí. Los pieses. Sí. sí, nadie tampoco, hasta que él fue el primero que, que lavó los pies. Es que de no, no es tan fácil agarrarle los pies no, a alguien. No no, no, no. La verdad es que, que no, y, y mucha gente siente pena en mostrar sus pies también, eso sí. Es cierto. es correcto, es correcto. Porque alguna vez alguien te dijo que, que tienes pies feos o diferentes. <risa> entonces, como que no es tan sencillo que llegues y muestres esa parte a, a cualquier persona, ¿no? De hecho me pasó una cosa curiosa, una vez llega una señora y me dice, oye, es que que me arregles mis patas feas. <risa> le dije, no señora, mire, no son ni patas ni están feas, Ajá. Son, son pies y están descuidados. Ah, ah no, son patas qué feas. Qué diplomático. Le dije, mire señora, dije, hay que ver las cosas, vaya y pregúntele o dígale esto que usted me está diciendo a una persona que no tiene sus extremidades, vaya y dígale que tiene sus patas feas. Y dije, es que todos vemos, los vemos sí. las cosas como las queremos. ¿Ve? Ver, sí, con diferentes perspectivas. Sí. Y sea no, tienes razón, entonces son pies descuidados. Exactamente. Ah, okay. Están haciendo la okay. función que deberían de, claro. de realizar. Sí. Nomás hay que tenerle un poquito más de, de atención a los claro. pies. No hay, no hay pies feos, no hay pies descuidados. Y vámonos a, a esa parte de cuidar. ¿Qué es un podólogo, maestro? Pues, ¿qué es un podólogo? Es un podólogo. A ver, tú dinos qué es un podólogo, Fer. Es el que estudia, el, es una parte de la materia de salud, más, es una materia relacionada a la salud, que es el que atiende todo lo respectivo a los pies. El tratado Pero de los pies. Los problemas. Porque uno cree, o, o, o puede ser que mucha gente crea, que, que ir al podólogo es nada más a que te corten las uñas. No. Y no. te den masaje. La función de el, del podólogo es la prevención también. Como pues si tú nomás dicen, ay, hubiera que me corten, pues, ¿por qué si no tienen los pies feos o no te entierran las uñas? Es que hay que prevenir. Hay muchas veces que nos damos cuenta, ay, me salió un granito, un, un, una verruguita, un mezquino. Uh -huh. sin saber en realidad lo que es? Nosotros es la prevención. Uh -huh. El pie diabético, este. Sí. La prevención, ellos no tienen mucha sensibilidad. Entonces, una vez llegó una persona que ya tenía 10, con un, una tachuela incrustada. ¿Cómo tach crees? Él no sentía nada. Entonces, si no llega con alguien profesional o que le revise, pues, digo, lamentablemente sí, sí. perdió una parte de, de, de la extremidad, pero para eso también está el polo, la prevención, el, el cuidado. Ah, fíjate. Fíjate, y también hace, hace un trabajo, así como lo estoy escuchando, como el cantinero. Tienes que escuchar historias, ¿no? Uh, tipo es psicológico es y correcto. como el cantinero, ¿no? Sí. O sea, porque ahí llegan a lo mejor a desahogarse en lo que están platicando, ¿no? Sí, como no. de historias. Y eso sirve también para, para, para uno mismo, ¿eh? Aprender. Sí, sí, sí, uno va aprendiendo. Y el, el saber tratar a, a las demás personas de tu entorno. Uh -huh. Porque a veces uno se refleja, ¡Ay, caray. <risa> Creo que no es por ese camino, sí. creo que es por este otro, entonces sirve, pero sí escuchamos, pero todo lo que pasa ahí, ahí se, ahí queda. se queda. Lo todo que lo pasa que en pasa... Las Vegas, y se en la, queda en Las Vegas. Queda. Ay, Fer Oye, ¿y cuánto tiempo tienes de podólogo? 16 años ya tenemos. Oh, mucho. Ya, ya son 16 años que empezamos esta aventura y esta bonita carrera. Pues yo la verdad es que sí le agradezco, yo, yo te conocí por medio de Ricardo. Sí, eh, yo sí, sí le agradezco a, a Ricardo que te haya incluido en el equipo, porque bueno, primero él, él era quien me atendía, pero de repente se volvió un podólogo con una agenda tremendamente sí, ocupada, sí. entonces... Eh, me, me, me puso la opción de, de, oye, pues aquí tenemos también a alguien más, que es bastante bueno. Y ahora eres el podólogo de las redes sociales. Ah, porque ah, alguien pregunta, hizo so, en diferentes grupos, ¿eh? a mí ya me ha tocado, que alguien pregunte en diferentes grupos, oigan, ¿quién me puede recomendar un buen podólogo? Y comienzan tus fans. Ahí estamos. Fernando, Fernando, Fernando, Fernando. Y a mí me encanta, porque aparte de eso... A todos les contestas y a todos les agradeces. Es que, que es una te forma de agradecimiento, la verdad. Sí. Y ellos se toman su tiempecito para, para recomendarnos, pues ya. <risa> lo mínimo es corresponderles. Claro que sí. Y dice el servicio y la conversación, porque yo no me imagino a un podólogo estar haciendo su trabajo y estar en silencio como que, que está pasando, ¿no? Y cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo. Se hace pesado, ¿no? Fíjate, aunque no lo crean, yo soy tímido. Aunque no, no lo parece, crean, aunque no lo crean. Parece. La gente que me conoce sabe que es cierto. Yo, cuando empecé en esto, llegaba y, y me ponía mis audífonos. Ay, ¿cómo crees? Agachado todo el rato trabajando. Ricardo, digo, para mí Ricardo es de todos los aspectos un maestro. Me decía, cuñado. Ah, porque aparte es mi cuñado. Sí. Decía, este. Háblale, háblales de lo que sea. Le dije, cuñado, pero pues, ¿de qué? ¿De fútbol? Y, eso me dice, nomás hay tres cosas, ni de fútbol, ni política, ni, ni religión. religión. Y yo, sí, pues entonces, ¿de viejas? qué hablo? Ve las noticias. Ajá. Lo que esté más de, este, de momento ahorita, lo Ajá. que esté pegando la frente. Y sí, empecé, empecé. Y ya de repente, ya llega y me dice, ay, cuñados, más callado, le dije, no, nah, si haces como cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Para que me cucaste? Sí, y el niño risueña y le dan sonaja. Pero sí es muy complicado eso, sí, sí, sí, sí, sí también se trabaja, ¿eh? sí se tiene que trabajar para relacionarse, porque sí es muy complicado, a mí de verdad sí me costó mucho, mucho, no, ahorita. Ahorita ya lo que le cuesta es dejarnos ir. <risa> sí. Pero fíjate que realmente sí es una muy buena experiencia, así como dices tú, es, es preventivo, eh, ahorita vamos a hacerte algunas preguntas que, que nos pidieron para ti o que nos mandaron para ti, Pero qué importante, hay, nosotros siempre, siempre mencionamos, es muy importante ir con una persona que sea profesional uh -huh. en su trabajo, que realmente sepa, que realmente se preocupe y que haya un seguimiento. ¿cada cuándo te, ¿cuándo ¿Cuánto tiempo tienes que ir con un podólogo? Depende de las necesidades de la persona, ¿eh? pero lo normal serían entre seis, ocho semanas, depende mucho este, de las necesidades. Uh -huh. Hay personas que, que si llevan un tratamiento, o pueden ser semanales, pueden ser quincenales, el tratamiento este que les comenté ahorita de, de, de las verrugas plantares uh -huh. o el, el papiloma, uh -huh. esas empezamos con cada semana, después le vamos a, a 15 días hasta que se vaya, puede variar el número de, de, de, visitas. de visitas ahí, de sesiones, depende mucho qué tipo de... De tratamientos, el que se le vaya a dar, porque hay diferentes tipos de tratamientos para una sola enfermedad. Oh, okay. Puede ser en este caso, puede ser con nitrógeno, puede ser con un electro o puede ser con soluciones cáusticas. Uh -huh. Pero digo, hay gente que cada tres semanas va también, digo, depende mucho, pero lo normal es entre seis y ocho semanas. Okay. ese papiloma viene siendo un ciclo que comúnmente conocen como ojo de pescado? Eh, pues o es una parte. Es una parte similar. Ajá. El, el callo, este, el, el ojo de pescado, que así lo, que lo conocen, el callo clavo ajá. Ajá. o el eloma, es interno. Ajá. Por eso lo conocen por, como callo clavo, o sea, está interno. Este. Y el papiloma no o sea, el papiloma ajá, hacia es hacia afuera. Externo, es hacia afuera, exactamente. Sí. Pero pues, casi, casi pertenecen. Sí, ahí sí. andan el ojito de pescado. Ahora inventamos carnada para ver. Poder... Ay, qué feo. Ay, no es que. Ahí verdad, tenemos unas cañas. De, de verdad. Eh, para nosotros es muy muy importante saber todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros bailamos. Entonces, qué incómodo que tengas que ir a un lugar a bailar cuando tienes, no sé, algo así como el papiloma, una uña enterrada, eh, no sé. La onicomicosis. Ajá pie de atleta, sí. sí, sí, sí, es, mejor no bailen. Ajá, no, mejor vayan con Fernando, <risa> no, sí, sí, es más no, fácil. Sí. Ok, vamos a hacer un, un corte, por favor. Y ya me van a regañar. Eh, no, no lo vamos a regañar porque estamos transmitiendo en vivo, entonces muchísimas gracias. Eh, vamos a hacer un corte, una cancioncita más eh, y ya regresando platicamos. <risa>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 Sigue nuestras redes sociales. Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos de vuelta. Público conocedor, ustedes ya saben que aquí chequeamos al maestro con, con buena música. El día de hoy estamos chequeando doble. Uno a Fer porque quiero creer que es muy bailador de cumbias. Era. Su mujer nos puede platicar si sí baila o no baila. Esperemos que sí. Bailaba ya, ¿no? Y luego me fregué la rodilla. Ay, quiere bailar pero le duele la rodilla. ¿No es en serio, es en serio, <risa> Sí se me duele. Sí lo sé. Sí. Y estamos chequeando al maestro esa canción, maestro, fue para usted. Gracias, sí. Así que luego ya lo escucha con detenimiento. Sí. Fíjate que ahorita estaba yo pensando eso de que eh, psicológicamente cuando una persona siente que no tiene bonitos bueno sus pies, pues le crea un problema psicológico, Mucho, ¿no? mucho. Y de cierta manera. Por lo que yo te estuve escuchando todo lo, la, el trabajo que realizas, es incluso una función de cosmética, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero con el término cosmético? Ajá. Cosmético, a veces, es muy, está muy relacionado con la cuestión del maquillaje. Sí. Pero en medicina, no es así. O sea, lo contrario a, a, al cosmos es el caos. Ya. Entonces, lo que hace, lo que hace el, en la medicina el cosmético es volver a reordenar las cosas. Ya. Para que funcionen. Y de cierta manera, eso es lo que haces. ¿Sí me sí, explico? Entonces, sí, sí, sí. la gente tiene un caos en los pies. Entonces, llegan con ustedes, ustedes lo reordenan. Entonces, ¿qué puede generar? Que la persona incluso eleve su autoestima porque deja de tener esa pena. Entonces, como cosmética funciona. Ahí está un tema ¿También? para que platiques con tus clientes. Es bueno, muy buen punto. Buenísimo sí. punto. Es que, ¿sabes una cosa? De verdad es... Eh, Es real cómo los pies sienten la necesidad de, de visitar al podólogo. Sí. O sea, dices ya, es que me urge ir. Entonces logras tu cita vas y cuando sales se siente distinto, caminas Uy, diferente. Sí. Tus, tus dedos agradecen que esa respira visita. El pie. Sí, la verdad sí. sí Oye sí. Fer, a ver, empecemos con preguntas. La primera fue eh, la forma correcta de cortar las uñas. Depende mucho la anatomía del dedo, uh -huh. va a haber veces que te lo pidan cuadrado, te lo pide redondo, pero esto ya vamos a ver dependiendo de la anatomía de cada falange o de cada dedo. Uh -huh. O sea, no se cortan igual todas las uñas no, de tu pie. No, ah. de, bueno del, del pie sí, de, de, de, cada, de, de persona. cada persona sí no. Ah, o sea, pero sí, en, en, en, sí. En, en mi pie, vamos, todas las uñas se cortan de la misma forma. Es correcto. Ah, ok. Y es dependiendo de la anatomía para ver qué tipo de corte es el que se va a realizar. Mm. Ay, ah, aquí entramos mucho en conflicto con las personas que son. Espero que no me esté escuchando ni una de. <risa> que son estilistas o que son muy afectas a irse a aplicar jellies. Ajá. Oh. Ah, esa es otra de las preguntas. Te... ¿Que ¿Por qué no? Es que si no queda bien sellado podemos empezar a crear este humedad ahí la otra puede ser traumatizan mucho la uña para aplicar ese tipo de, de, de, de bueno hacer, hacen el procedimiento de limar mucho la uña sí tienen que rebajarla verdad sí entonces a la hora de estar haciendo eso pueden traumatizarla y al traumatizarla puede venir la micosis mm, okay eh, no podemos monitorearla bien Otro de los casos por la cual también puede venir la micosis es por algún traumatismo, algún golpe, pisotón, uh -huh. entonces si hay hielis o hay algún esmalte, te pisan, pues el dolor va a estar, pero no la estamos monitoreando, tú no la puedes ver, uh -huh. entonces ya cuando la despintas, ya es muy tarde, ya está el hongo ahí, Oye, y, y ¿por es qué más cambian, fácil atenderlo. ¿Por qué cambian de color las uñas cuando las pintas? La pigmentación, todo lo que lleva, todos los químicos, tanto del esmalte, a la hora que lo estás quitando, del, quita esmalte... Todo eso te ah, la mancha, son pigmentación, sí, todo, todo eso. La otra, muchas veces los hospitales en emergencias te checan la, uh -huh. la oxigenación de las, las uñas. Hay veces que, si no, no se pueden en las manos, la siguiente opción va a ser los pies. Entonces, si no, no están descubiertas o bien, uh -huh. ya hay un peligro también ahí. Claro o sea, ya, sí. no, ya no pueden tomar tus signos vitales. Otra pregunta: ¿que ¿cuánto tiempo dura una sesión contigo? Marea también pero más o menos un promedios de 35, 45 minutos más o menos. Ya depende del problema. Depende que del problema, sí, porque ya tengo pacientes que a veces me tardo media hora y hay personas con las cuales tardo hasta una hora, hora pasadita. ¿Qué dura más, la plática o la sesión? La plática. <risa> Todo es en honor a, a mi otra maestra que está ahí arriba. Ya me ha tocado esas pláticas donde ya terminamos y seguimos platicando, ¿verdad? Sí, todo sea, todo sea por Martica, para no perder la costumbre, ¿eh? que siga su, su legado de Martica. Ok, oye, y me dicen que, eh, por ejemplo, para combatir los malos olores de pie, que, que si recomendabas algo que fuera así como general o que si había que ir contigo. Hay que checar para ver cuál es el problema, porque, bueno, el problema va a ser siempre la humedad, pero vamos a ver qué tan tan avanzado o tan fuerte está el problema, uh -huh. pero algo estándar, asolear tu calzado, el, el secado bien de, de los pies después de, de salir de bañar, uh -huh. eso es importantísimo, estar este, tratando de, de cambiar tus zapatos, estar rotando, no usar el mismo, uh -huh. un mismo día, uno o dos días y estar rotando, lo retiramos y ponerlo en el sol, uh -huh. mata toda humedad. Sí, el sol sí, sí, sí, buenísimo. Oye, ya me acordé, esta no fue una pregunta, pero sí fue algo que alguien me, me comentó así que qué tan necesario era, me acordé ahorita por lo que dices de asolear, que qué tan necesario era o es el cambiar los calcetines. Si se pudiera también, muy buena pregunta, pero si se pudiera dos veces al día, oh, a medio serio? día y que sean de algodón. Porque ahorita hay mucho mucho calcetín que es 50 algodón, 50 poliéster, entonces uh -huh. Es plástico, uh -huh. te va a hacer sudar, no hay una transpiración, entonces ahí se va a quedar toda la humedad. Ah, fíjate leer la, la etiqueta de los calcetines, algo eso, que normalmente sí. es, uno es, no es hace. Eso también te puede crear humedad y mucha bacteria ahí. Hubo alguien que escuchó un programa en el que estuviste antes de, de con nosotros uh -huh. y me dice que por qué estabas en contra de, de los tenis converse. Que, que, porque la, que le llamó la atención que, que mencionabas mucho lo de la punta de plástico. Que si les podías explicar el, el perjuicio eh, de esto. No, no la punta. Todo. no, Yo no estoy en contra. Ah, no, pues, <risa> yo estoy a favor. Adelante. Usted lo usan. Bienvenido. Me dan eh, es que él tiene puros tenis congés. Eh, el detalle es: la horma se ve amplia, pero es muy aguda. Sí, Suela delgada. No hay un soporte. Ni para tobillo, ni para planta del pie, o sea, uh -huh. se ve bonito, yo no lo niego, Sí. pero no es nada funcional para el pie, o sea, no, no, no ayuda, no ayuda mucho. Oye, entonces de ahí vamos, este sí ya a una mejor pregunta, ¿qué tipo de calzado podemos usar como preventivo? Por ejemplo, hay, hay otra pregunta que es referente a las uñas enterradas, esta persona sufre bastante de uña enterrada, eh... La, la uña la gorda, uh -huh, eh, falange. Ajá. entonces dice que ha intentado así como diferentes tipos de calzado pero sigue sufriendo esta parte que ahí como... entonces no va a ser calzado, no? no si ya, uh -huh. si ya probó diferentes tipos de hormas de calzado uh -huh. más bien va a ser los tipos de corte que se hace él o que le realizan, uh -huh. hay que checarle cuál es el problema también uh -huh. eh, lo recomendado es forma amplia, uh -huh. eh, muy aguda, pues los dedos quedan siempre muy apretados, no quedan libres, tampoco un zapato demasiado grande, ah, tampoco es bueno. porque va a empezar a jugar y va a haber roces, va a haber fricción, entonces puede provocar callosidades o pueden provocar ampollas, que sea el número, ni más ni menos, es exacto el número, Oye, como las chicas que somos muy vanidosas y... ¿Cómo crees si me veo muy patona? <risa> Exactamente. Al rato vienen los, los, la caída del metatarso, los sí. dedos en garra, los martillos, sí. o sea. Pero pues antes muertas que sencillas. Sí. Viene el problema del halus en las mujeres. Sí. Que eso también puede ser editario, pero la mayoría es por pues, el calzado en la mujer. Sí. Este, yo creo que el 80% es gracias al calzado. Sí. Algo que yo sé con lo que sí estás en contra. Los tacones. Mucho, es que. Explícanos por qué, Fer. Ahorita, de, de, cuando están jóvenes, no pasa nada. Pero si vieron el daño que le hacen a su cuerpo en un futuro, uh -huh. le están invirtiendo para una mala salud uh -huh. en un futuro. Porque abre el problema de rodillas, problema de tobillo, problema de columna, que al rato ya no se va a poder. Ya no Ya no es revertible. Ya no, no es revertible eso. Uh -huh. Y si tengo, conozco gente que el marido la obliga a veces a usar el tacón. ¿Cómo crees? Eso ya no sí. se usa en estos tiempos. No, yo lo sé que no, no, no. Uno, pero sí me ha tocado, ¿eh? sí me ha tocado que, que tienen que usar el, el tacón. Uh -huh. Y ya, la, ya estas personas ya, ya presentan problemas de columna. Uh -huh. pero Ya pues, no son nada más los pies. No, no, no, o sea, ya es que todavía hay un alineamiento. Uh -huh si tu pie ya no, ya no, hay, una, ya no hay una corrección, uh -huh. o sea, ya todo tu cuerpo ya viene una, un ay caramba fíjate cómo el, el algo que, que puede hacerte ver bonita, te causa tantos conflictos, ¿no? exacto y es que, lo, le repito lo del programa pasado el pie se hizo, para, más bien el zapato para que se adaptara al pie uh -huh. y no el pie al zapato, que es lo que se está haciendo ahorita Ajá. esas adaptaciones no ay no qué feo pero fíjate realmente que a veces bueno lo que pasa es que, que se ve bonita la chica así eso es una cuestión que nos crearon en la mente el que te la vende uh -huh. bronco exactamente <risa> toda la culpa <risa> la tiene choche y lupe Cerco. con zapatos de tacón <risa> las chicas fíjate. se ven mejor bueno y, así se crea porque aunque sí. parezca broma sí es mira el machismo mexicano yo recuerdo porque se van creando los, los las imágenes o los iconos tipos. Sí, sí no, y yo me acuerdo que hizo mucho daño y es una película que nos fascina es Viviana, Vivianita, ¿no? Oh, sí. El tipo de que cállese, ahora soy su padre y ahora soy su amigo y cállese y mi mi y, y, mi ma mi, mi esposa es, es una ¿Qué? santa y él acá andaba con las otras. Claro. Dicen, nada ah, es una broma, te creen el inconsciente colectivo, eso. Claro, que así es lo normal. <ríe> ¿sí? Viva Pedro Infante. <ríe> <Sí. ríe> Oigan, oh, pues ahorita que estamos con estos temas así, eh, fíjense que, que Fernando nos va a, bueno, ya nos dijo quien está en, en Facebook, ya lo, lo escuché que vamos a tener un realito a ver Fer platícanos nos qué es el sí una cortesía un servicio totalmente me lo puedo ganar yo no claro que no tenemos un, un servicio la verdad es que disfrútenlo hagan lo posible por ganar porque si sí les va a gustar eh, yo recomiendo ampliamente a Fer cuántos años tenemos sabes? ya eh, de que eres mi podólogo que será unos 10 años, diez años yo más creo o menos sí. verdad Entonces, eh, créanme que con toda confianza, yo trato de ser lo más eh, frecuente posible, eh, está en, en mi lista de, de deseos, porque sí me hace falta, a veces... Eh, sí, ya la dinámica, pues ya, corre por tu cuenta, Ahí les tú te va. encargas. Nos van a mandar un mensaje con el nombre completo de Fer, eh, está en la publicidad, y eh, lo pueden checar en la página de Amfibios Radio... Y el número de teléfono al que nos van a mandar ese nombre completo es el 33 17 14 97 O sea, no es el mío. Así que, eh, <ríe> quien pueda, ¿por qué no es el mío? Porque el mío está con el Facebook, entonces es el teléfono aquí del maestro. Pero ahí está, lo repito, 3317 149709 El primer mensaje que llegue con el nombre completo de Fer es acreedor al servicio completo. Un ratito, claro Gracias. que sí. Y... Eh también el, las personas que digan que van de parte de aquí primer servicio se les hace el 10% de descuento ok, Perfecto. ahí está ya lo igual tienen, ahorita chicos. aquí dejo tarjetas y pues sí. ya cualquier cosa, Meche ¿me les puede dar toda la información o sí. con la tarjetita ah creo que ya llegó el primer mensaje <risa> ok ahorita les digo déjenme revisar ok déjenme ver a ver si es cierto Sí, es correcto. Fernando López Montes y se llama Lupita Alcázar. Ah, Ganó. Muchísimas felicidades, Lupita. Yo me encargo de pasarte todos los datos <risa> para que vayas con, con Fer. Ok, Fer, la verdad es que a, a mí me encantaría, digo, cuando uno se divierte el tiempo pasa volando. Maestro, no sé si tenga usted algún, alguna pregunta en específico. No, me hace reflexionar muchas cosas. Fíjate, el hecho de tener los pies en buen estado, Porque eh, si una persona, se me ocurre, tiene un problema con un higiene enterrada, entonces va a comenzar a modificar la pisada ah, y eso ah, te va sí. a generar patologías porque, porque ya estás modificando la gravedad. Es entonces correcto. si tú comienzas a sí. modificar una pisada, o sea, vas a comenzar a generar patologías no nomás físicas, incluso en los órganos internos. Sí. Porque estás sí, modificando. porque vas a mover todo. Inconscientemente Entonces, se, ya es, se está pisando diferente, se modifica. Sí, porque el cuerpo se comienza a regular con la gravedad él solito. Entonces, mm. para que se eviten problemas al rato que les duele el vaso, que les duele el hígado y todo ese rollo, porque todo eso lo genera a veces. Mucho. Y dicen, es que no sé por qué, pues es que estás pisando mal, carnal. Me con Fernando. Es correcto, sí, no, sí. y es correcto. ¿eh? De hecho, cuando se, se hacemos el procedimiento de retirar la uña, Este, o más bien la, la espícula que queda, porque no se retira completamente Ajá. la uña. Aclarando, porque se escuchó medio, retira la uña. Cuando se retira la espícula, que es la parte que está enterrada, es lo primero que recomendamos, ya pisa bien. Aunque duela un poquito. Te va a, te va a estar porque es una herida. Ajá. Es como si te clavas un. o te encajas un clavo, Ajá. sacas el clavo, pero la herida ahí sigue. Sí. Hace, es un dolor mínimo que ya va acá. Pero como comenta el maestro, este. Ya estás modificando, ya va a haber dolor de rodillas, ah, se le empeine sí. los órganos, porque ya no hay un equilibrio. Ya y no psicológicamente, estoy... porque va a decir, es que ya no sirvo, si es una persona mayor, mira, sí. nomás. Y ya no le voy lo... a poder pegar de uña al balón. Exacto. <risa> ya no voy a poder bailar con la punta del pie. Ballet, <risa> exacto. O sea. Vaya que las personas. Pero eso se es cierto, se limitan, ¿eh? Siempre, ¿Sí? eh, Hay limitaciones. Desde no poder dormir, Ajá. o sea ya desde ahí ya, ya va mal la salud, te duele. no puedes dormir, ya no puedes efectuar todas tus, tus, tus cosas, actividades, actividades normales. normales, entonces Oye, muchísimo. Así, así rapidito Fer, eh, más o menos en qué consiste una sesión contigo, o sea llegamos con toda la pena del universo porque es la primera vez que nos vas a recibir. Lo primero, pues sí, si retea su calzado, porque la visión de rayos X todavía no la desarrollamos. Estoy en eso, pero es aún no. no le vuelven los pies primero, ¿verdad? No, estamos ya cubrebocas. No, ah, no, no, no es cierto, no es cierto. ¿Qué, qué consta? Primero se hace una examinación, su análisis de exploración uh -huh. de, de los pies, uh -huh. para ver qué es lo que vamos a trabajar, qué problemitas trae. Vemos la salud de las láminas, las, las uñas. Que no tenga asperezas, ya si ya empieza a haber asperezas, pues ya las empezamos a acomodar. Uh -huh. ¿Qué consiste? Es el recorte, aparte de la exploración, ver que no haya nada más grave. Uh -huh. El recorte de las 10 uñas, limpieza de canales, retiramos las asperezas, su hiperqueratosis, callos, uh -huh. se retira todo, la uña enterrada ya viene incluido también uh -huh. en, el, en el servicio. Uh -huh. este, empezamos con el correctivo. Eh, al finalizar, damos un ligero este, masaje, lijado electrónico, tanto en la planta del pie, para que queden sus pies suavecitos, pies besables o lunamieleros. <risa> o luna miel Oye, muy buen muy tema, ¿no? El, oh, eh, ¿Te vas a, a casar? Pies lunamieleros y besables. Por favor. Se <risa> le da un lijadito también en las uñas para quitar lo áspero, porque la verdad que recorta queda como rasposito, eh. entonces a la hora de ponerse las mujeres a las medias o algo, pues uh -huh. raspar, entonces le damos el lijadito y al finalizar damos un, un ligero masaje, masaje manual uh -huh. y con un, un motorcito. Ay sí riquísimo. Si, sí, de hecho sí muy bueno masaje. Yo soy a favor de que ese masaje debería durar unos 10 minutos. Fíjate que yo también, pero Ricardo no está de acuerdo <risa> con eso. Ah, Ricardo, no puedo. bueno, meteremos una carta, este, haciendo Dios, la solicitud. Sí. Ay, al buzón no. de, de, de consultas, de, por por favor. de sugerencias, de sugerencias. Sí. La verdad es que sí, chicos, mira, ya nos llegó alguien más. Eh, a Javier Galindo le, le ganaron, pero le invitamos a que haga su cita con Fer y va a tener el 10% de descuento sí, sí, sí. En, en su primera consulta nada más. Conversación ¿eh? incluida, es Com correcto. Y, y vaya que a Javier le gusta platicar y Correct. tiene muy buenos temas de, de conversación. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es el problema más común en los pies tapatíos? Acá una pregunta, pero normalmente lo que nos llega mucho es pues, una enterrada. ¿Sí? Sonia enterrada. Y ahorita se está viendo mucho también, fíjate, como ya toda la superficie, comentamos lo mismo, este es plana, uh -huh. siempre el mismo punto de apoyo, uh -huh. es el mismo, siempre ya, la superficie plana. Entonces ya entran mucho las, las callosidades, uh -huh. mucho tipo de callosidad. Ahorita. Y va, va variando, o sea, no, no es que sea exclusivo del pie tapatío, uh -huh. pero va cambiando más bien conforme vaya pasando las estaciones del año ¿ah sí? sí, sí ¿tiene sí. que ver el clima con esto? Sí. ahorita lo que es calores en el calor es mucho eh, pie de atleta Ajá. por la sudoración mucha resequedad porque como el pie está más al, al, al contacto a la intemperie, hay más resequedades uh -huh. en tiempos de lluvias Ahorita todo lo que viene siendo todo lo de humedad que también viene entrando el, el pie de atleta, viene entrando los papilomas, uh -huh. en tiempo de, de frillito, zapato cerrado, la bota, más tipo de uñas enterradas. Entonces, va variando. Digo no no es que sea exclusivamente uh -huh. de, de Tapatillo o de la Ciudad de México, de aquí. Simplemente de los más bien los los estados, los Los tipos las, de calzado. De, de, de, las estaciones, las estaciones del año. Exactamente. Se va, va, van cambiando los, los problemitas. Pero el que sí siempre, pues, sí, una unión enterrada, puede ser por algún mal corte, uh -huh. este ha calzado. Pero sí va variando, o sea que es, es surtidito. Va surtidito todo y, el año. Y que a los bailadores, ¿qué les recomiendas? Que bailen. Que bailen mucho, <risa> para que vayan. Y necesiten. <risa> sí, se siente la diferencia, sí. ¿eh? Si, si tú vas a bailar. Con piecitos recién arreglados, fíjate que a, a, no. a, aquí yo siempre te he estado comentando mucho el calzado, uh -huh. aquí no les puedo decir ah pues utilicen el calzado adecuado, no porque su baile se los pide, uh -huh. entonces sí. aquí más que nada atención, sí. la atención más que nada y hacer tipos de, de ejercicios con el pie, Este, hay ejercicios para fortalecer tobillos, sí. ligamentos, Solito. hasta las falanges. Sí. Entonces, es, es bueno que los realicen para que haya una buena salud, esté fuerte a su pie. Pues voy el calzado aquí, ¿no? Sí. Porque le digo, es el que les indican, las de sí. Valen, ni me gusta tenis. Pues, no, no pues O sea, ahí no. no vas a poder. un guarachito. <risa> no, fíjate que. Aquí nos estás demostrando que, que realmente estás muy empapado del tema, que esto es lo tuyo. Porque eso que mencionas ahorita de los masajes, eso es súper importante. Eh, normalmente piensas en masaje y piensas en la espalda, ¿no? Uh -huh. Ay, mira que me dan un masaje en el cuello, en la espalda. Pero nunca pensamos en un masaje exclusivo para los pies. Uh -huh. Nosotros siempre les recomendamos que en las noches, ya que te quitaste el zapato, sí. ya que no te vas a levantar, date un masajito en los pies, muy bueno, relajar, estirar, claro. relajar, este Y aparte es... sirve para que vayas sintiendo si ya tienes callitos o no. Exacto. <risa> ¿No? Es inflamando las articulaciones sí. del pie. Puede ser una persona muy sabia en la podología. Uh -huh. Lo primero en tocar el piso en el día. Uh -huh. Es el pie, sí. sí. y son los últimos en tocar la cama en el día, uh -huh. o sea, son ¿Sí? los primeros que porque empiezan su función. Porque te sientas y hasta que levantas las piernas, descansan los pies, y son los que menos atención reciben. Y no los atendemos, exactamente, exactamente. Nunca exactamente. le das las gracias porque te cargaron todo el día, Sí. eso es cierto. Ay no, pues qué más maestro, ya se nos está yendo el tiempo, es feo. El tiempo es feo. cuando se divierte. Ay sí, sí. correcto. Yo, yo les recomiendo, nosotros hacemos todos los domingos que vamos al balneario, Caminamos sobre el pasto sin calzado para sacar todos la, la, los aparatos. Y electroalimentarse. Todo. Exactamente. De energía. Sí. Lamentablemente. Eso, eso, eso, eso, eso también sí. te cargas, cargas de energía positiva. Fíjate, lamentablemente tienes que hacerlo así porque yo antes lo hacía en, en el parque de mi casa, todavía lo hago, pero. Como ahorita ya se hizo sanitario de canes, de perros, sí, porque ahorita muchas veces los perros están Llega de moda. Llega oliendo extraño. Y dices como que ya no... Imagínate, aquí en Santa hay un parquecito también. Está, eh, ya, lo, ya se apropiaron de él, muchos indigentes, ah. o la misma gente de por ahí que va a echarse sus copitas. Entonces... Moteclas, una corcholata, oh, sí, una botella rota, una botella. entonces ya no lo puedes hacer, ya no, no, manera, lo puedes manera, hacer. Ya no se puede hacer, no. pero sí la verdad es que hay que hay que ir en este programa eh, y cuidar mucho las áreas verdes, sí. eh. tenemos que, que aprender cuidado. que una de las partes más importantes de nuestro cuerpo son nuestros pies, sí. digo nosotros lo vemos por el lado de que nosotros bailamos, uh -huh. es lo que nos sostiene, eh, si tenemos un problema ligero por llamarle de alguna forma o tan común como es una uña enterrada no vas a poder bailar, ni vas a disfrutar, ni nada, correcto aparte pues esto de que si te quitas los zapatos que tus pies vuelan decentes ¿No? como de princesa También. y de príncipe sí, se puede. es que todos <risa> estos consejos que no sean consejos... la princesa Fiona ni el príncipe <risa> fe, estos, estos eh, consejos se los podemos pedir directamente a Fer así que Fer tu teléfono por favor tus redes sociales eh, la red social de ahí del núcleo cómo los encontramos estamos como NP Podólogos uh -huh. eh, Podólogos Núcleo de la Paz eh, estamos en Nicolás Romero 284 eh, mi número de teléfono es 3314-527435 Mis redes sociales como Fernando López en Facebook Y pues, mi WhatsApp no manejo... Las otras. No, con no Facebook manejo. tiene. Instagram ni Twitter. Pues sí tengo, pero pues no sé ni cómo las tengo. No, ah, las, bueno. no, pues no, no las manejo. No Búsquenlo las manejo. Como fer, o mándenle directamente mensajito para sacar su cita. Recuerden que los que no se ganaron el, el servicio gratis, eh, pero pueden tener un 10% de descuento mencionando que van de parte de Amfibios Radio. Como referencia adicional es fácil porque está, es un lugar céntrico, está cerca sí. del hospital Ayala y hay un estacionamiento en la esquina así que no tienen ningún problema de estacionamiento. es correcto, fácil de llegar en el 30 en la 142 mm, 142, dependiendo de uh -huh. 37, 33 Ajá. ¿Qué obole o sea sí, hay sí, muchos muchas rutas sí, de camiones ok, bueno pues yo quiero despedirnos, bueno Fer algún, men algún saludo que tengas tú a en tus especial? fans, a todos mis fans que me están escuchando voy a mandar un mensajito que si no los saludo luego a Jesús Cabo a su bole. señora diosely a mi compadre chuyín a todos a mi esposa que yo creo que me va a estar escuchando esperemos que sí y si no espero que esté haciendo la comida ya. Ah, no cierto <risa> ya estaba hecha ya la dejé todo hecho antes de venir ah pues y ya ajá. lavaste y ya la limpiaste. ve la ve planché <risa> antes de venir como debe ser como debe de ser <risa> Le preparé verduritas a vapor. ¡Ay, qué deliciosas, rico! Deliciosas, deliciosas. Es que Fer anda eh, conociendo ese mundo vegetariano. Sí. <risa> ok, nos vamos a despedir con una canción, maestro, que es exclusiva para el señor Sergio Funk. Que no está aquí. Que no está, pero sabemos que la va a escuchar. Muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias a Fer. Nos escuchamos el próximo martes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Un y felicidades a Lupita que fue la ganadora. Gracias. Yair. Gracias. Mmm, Lisandro, yo quería tocarme una cumbia para la Oliente, para la misilita. Mmm. De Colombia con mucho gusto para ti, chino. Cumbia latina, esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, ahí se exporta de Colombia, para de Japón y la China, ahí se exporta de Colombia, para de Japón y la China, esta es la cumbia pariente.